Y adiós compa y gato, cuantas veces me ha dicho, que muy sin vergüenza, ay, ay, de mi compa y yo lo voy a matar. ¿Por qué? Por llamarme gato, a que gato encerrado, y ahora mismo en el alto se lo voy a contar. El gato cata al ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene dos cuernos. Ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato porque qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, que, que yo lo digo Sí, sí, sí Por decirme que, que, que, que yo lo digo Sí, sí, sí Por llamarme gato Ay, voy a matar Ay, A mi compadrino Ay, lo voy, voy a matar a Ay, voy, voy. Que no hay que llamarme gato Ay, lo voy, Ay, voy. a matar que tanto lo quiero Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Cuando el perro es chiquito Le llaman perrito Pero cuando es grande Me dice el perro Cuando el chivo es chiquito, le llaman cabrito, pero cuando es grande, le dicen, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por, por, por qué? ¿por decirme que es? No m'hato lo más. A